Zuma la Carregue Museo A Radio Museo Zuma la Xavier Arrocha Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? Bien, tranquila, bien, ¿eh? pero bien. El pasado sábado ya anunciamos a nuestros oyentes, lo adelantamos, eh, y vamos a hablar hoy de, de un corsario. Uh -huh. De un corsario concretamente. ¿Quién es el hombre que, que vivió en la época de Zumalacárrigui y que va a ser hoy el protagonista de nuestro espacio? Etienne Pellot. Fue un corsario que nació en Endaya, en Lapurdi, justo en, en la frontera que nació en 1765 y murió en 1856 con 91 años, o sea que tuvo muy, mucho tiempo. ¿91 años? 91 años, sí. Y además siendo, como como acabas de decir, corsario, todo sí. un récord, teniendo en cuenta que, bueno, me imagino yo que se trataba de un oficio peligroso. ¿no? Pues sí, la verdad es que era muy peligroso. Eh, pero bueno hay que decir también que él con 47 años ya se, ya se retiró ya se había enriquecido lo suficiente y se retiró otra vez a andaya donde se casó y vivió una apejez muy tranquila y muy y muy larga para poder disfrutar. También hay que decir que con 13 años ya había empezado eh, a ...a salir a la mar. Bueno, de todas formas se jubiló prontito, ¿no? Sí, sí, se jubiló prontito, le debió salir muy bien... ...porque salir entero... ...bueno, entero, perdió una oreja, pero vaya, ¿no? Por una oreja ya poderse retirar... Eh, ...y bueno, pues poder vivir tantos años tranquilamente... ...si sí, la verdad es que tuvo mucha suerte. Bueno, también... También se lo ganó, eh. Se lo ganó pulso. En sí, en, en el mar solo la suerte no vale. Bueno, ya afirmaríamos muchos de nosotros eso de retirarnos con 47 años y, y me imagino que con una gran fortuna, ¿no? Sí, pero no sé si lo haríamos y si antes tuviésemos que pasar todo lo que tuvo que pasar, él seguramente no. Bueno, Xavier, no está no está de más recordar a nuestros oyentes que los personajes de los que hablamos en este espacio de radio eh, bueno, pues vivieron todos ellos en el siglo 19. Sí, y en pleno siglo 19 todavía quedaban piratas. Bueno, piratas sí quedaban piratas. De hecho, en el siglo 20 siguen quedando piratas en, en la zona de los... Bueno, el mar de China, Filipinas, Malasia, todavía hoy día... es Bueno, todavía, es como si fuese algo residual. Allí no es algo residual, es un fenómeno bastante importante. Y en el siglo 19 en aquella época y en aquel lugar, también había... Bueno, eh, todos conocemos Sandokan, la novela de Salgari, que luego ha estado en el cine, en la televisión. Bueno, pues está inspirado en estos piratas en aquella época. Aunque los piratas conocidos pues de las películas del Caribe, estos son más 16, 17 ya en el 18 menos y ya para el 19 no es algo normal. Pero hay que decir también que Pellot no fue un pirata, fue un corsario, que no es que no es lo mismo. El último corsario es como se le llama. Al menos en Europa seguramente sí fue así. Lo que sí que podemos hacer si te parece Javier es explicar un poquito las diferencias que existen entre un corsario y un pirata. Sí, el, bueno, la actuación es bastante parecida, pero un corsario es es legal. Eh, tiene tiene una cobertura legal que el pirata no tiene el pirata no, no reconoce las leyes de ningún estado de ningún rey en todo caso reconocerá leyes que dentro de entre los propios piratas pero no pero no reconoce a ningún estado mientras que un corsario es un pirata se dedica a la piratería se dedica a robar barcos pero lo hace con el respaldo de una institución que generalmente es un estado que bueno le, le da permiso para que salga a hacer el corso, que se dice por eso se les llama corsarios se supone que solo puede robar a barcos enemigos y que una parte del botín se la tiene que quedar bueno, pues a esa institución que le respalda. Uh -huh. Creo, corrégeme si me equivoco, que se les llamaba eh, corsarios porque precisamente tenían patente de corso, ¿no? Exactamente, ¿verdad? y ahí viene la expresión patente de corso. Es una especie de actuación, como diríamos, como si fuesen militares, pero piratas. Es decir, la forma de actuación es como la de un pirata, pero... Eh, ...sin ser militares del todo, son civiles armados... ...y bueno, pues están luchando por una institución... ...no sólo por el mero lucro personal, aunque también por eso. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el robo, entre comillas... que ...bueno, sin comillas, el robo que ellos hacían... ...era hasta cierto punto legal, ¿no? Sí. Eso no deja de ser sorprendente, sorprendente incluso aún hablando de, del siglo XIX, ¿no? ¿Cómo puede ser legal el robo? Sí. Bueno, pues puede ser legal porque si unos países están en guerra, pues es natural atacar a los intereses que tenga el país enemigo, entonces eh, los intereses no son solamente militares, pueden ser intereses económicos que muchas veces las guerras precisamente se dan por esos intereses, ¿no? como económicos comerciales o territoriales o del tipo que sean, entonces si se, si se ataca esos intereses, se está debilitando al enemigo y además se está fortaleciendo al, al que ataca, ¿no? entonces Sí, fue, bueno, se, se veía como una práctica totalmente normal. Bueno, y también hay que decir que el que respaldaba al corsario también sacaba tajada del botín, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ah. Bueno, de hecho, cuando Peugeot salió a los 13 años a la mar por primera vez como corsario, el barco él estaba armado, es decir, estaba financiado por las damas de la corte de Versalles es uh -huh. decir, unas señoras muy finas y muy elegantes que nadie se les imaginaría relacionadas pues, en temas de piratas pero fueron ellas las que las que lo financiaron sí. así que realmente de verdad era así, ¿no? sí, sí, sí, es que en todas las guerras hay mucho de, de esto no de robo y de, de pillaje, sin más uh -huh. bueno, ¿Y? sin más, sin más, no, sin más sería el pirata el que roba sin más, ¿no? Eh, hay, hay algo más, unos intereses que, que en fin tampoco tienen por qué ser muy legítimos pero bueno, más o menos están reconocidos uh -huh. Eh, en esa época bueno, como en la época actual, como en todas las épocas diría yo, no era nada fácil salir a la mar ¿no? No, la verdad es que no no era nada fácil, eh, bueno, hoy día por desgracia lo estamos viendo también aquí en el País Vasco pero pero bueno, en aquella época era más difícil, porque aparte de todos los peligros que, que trae el mero hecho de salir a la mar bueno, pues era unas circunstancias económicas y políticas eh, muy muy difíciles estaba dándose una revolución en Francia había muchas guerras eh, de todo tipo, hay muchas alianzas de un lado y de otro, y muchas veces, bueno, se se ...salía a la mar y podía, bueno, el enemigo podía ser cualquiera... Uh -huh. Entonces, ...era realmente una situación muy difícil... Eh, tengo entendido, Javier, que a lo largo de, de la interesante vida de de Peyot, una de las anécdotas que seguramente tú nos puedes eh, contar un poquito con más detalle es eh, aquel viaje que, bueno, pues que que hacía Perú, eh, sabes de qué te estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es que mire, eso es un ejemplo de lo que estábamos hablando antes de que, bueno, que cómo puede ser legal, cómo puede no puede ser legal. Es eh. realmente eh, las instituciones ponen una serie de leyes, pero ellas son las primeras que no las cumplen si les beneficia. Y Y esta es una, una anécdota bastante curiosa. En 1793, que estaba, bueno, Francia estaba en guerra contra casi toda Europa, los españoles y los ingleses eran aliados, por esta vez luego cambian las alianzas, pero en este momento eran aliados y venía un barco del Perú cargado de oro, del famoso oro del Perú, un galeón español, y a la altura de las Azores, más o menos, eh, Pellot y, bueno, los otros corsarios, atacaron atacaron este barco, pelearon, eh, de hecho Pellot fue herido, pero bueno, al final acabaron ganando y se llevaron el botín, se lo llevaban a las costas de Francia y en el camino les atacaron los ingleses. Entonces los ingleses les atacaron, ganaron ellos, los cogieron presos y se los llevaron a Portsmouth con el botín. Un botín que como era de los aliados, en teoría lo tendrían que devolver, pero bueno, han pasado 200 años y el gobierno español todavía no ha visto ese ese oro que llegaba del Perú y claro. que no ha acabado de llegar nunca. Se, todavía está esperando, ¿no? Exactamente. De todas formas, esto es robos no solo se producían en, en el mar, hombre, hoy estamos hablando de un corsario y evidentemente uh -huh. pues eh, eh, el, el lugar idóneo para, para realizar este tipo de robos es el mar, pero creo que en, que en tierra también eh, había por aquella época infinidad de bandoleros ¿no? Sí, sí, sí, así como la distancia entre corsario y, y pirata es, es muy pequeña, porque bueno, decimos, tiene un respaldo legal, pero muchas veces cometer ilegalidades y no, bueno, no comportarse con todas las normas del corsario, pues es muy fácil, porque además apenas hay control Bueno, pues en Tierra estaba ocurriendo lo mismo. Ya hemos dicho que era una época muy difícil para salir al mar porque bueno, era una época de guerras constantes y realmente pues en Tierra ocurría lo mismo. Cuando se habla, por ejemplo, de la guerrilla en la guerra napoleónica, que es cuando surge la guerrilla española, muchas veces pues hablamos de guerrilleros, pues como de como de civiles armados, no eran militares, pero muchos de ellos empiezan en la guerrilla y acaban de militares y otros muchos empiezan en la guerrilla y acaban sin más como bandoleros, como bueno, se nos hacen Conocías figuras como Curro Jiménez o uh -huh. el Tempranillo, que fueron bandoleros auténticos, que bueno, que algunas veces hemos visto, pues como pelean con los franceses en la frontera, pues entre pirata y corsario no era muy clara, entre bandolero y guerrillero muchas veces, y militar tampoco era muy clara. De hecho, los militares, siguiendo con la guerra napoleónica, pues los militares franceses robaron muchas obras de arte francesa, De, de España, por ejemplo, de España y de más sitios, ¿no? pero bueno, de España y se las llevaron a Francia, eso lo hacían los militares, bueno, pues los militares en la marra hacían lo mismo, es decir, que esas diferencias que hacemos entre pues pirata, corsario, militar, en tierra ocurría lo mismo. ¿no? De hecho, en Navarra, a los guerrilleros, al grupo de guerrilleros que formó Spocimina, el nombre que les dio, el nombre oficial era Corso Terrestre en Navarra, Lo está dejando muy claro, ¿no? Y uno de sus de sus problemas fue precisamente ese, que esos guerrilleros suyos, esos corsarios terrestres, muchas veces eran más bandoleros que guerrilleros militares. Por lo que nos dices, podemos eh, casi casi resumir diciendo que los guerrilleros eran corsarios de tierra... Y viceversa, ¿no? Que, sí, que los, ¿que los corsarios, corsarios eran guerrilleros del mar. En una especie de guerrilleros marinos, eso, es de civiles, pero de civiles armados, que muchas veces cuando no hay guerra vuelven a la vida civil. Por ejemplo, Pellot estuvo cazando ballenas en Islandia en un año de tregua y, y luego vuelve otra vez a, a ser corsario. Uh -huh. Sí, sí, es que esas diferencias hoy día parece que las tenemos claras, ¿no? En la vida civil, la vida militar, entonces no estaba tan clara, es eh, bueno era muy fácil pasar de un lado al otro, y las fronteras pues se borraban muchas veces. Bueno, y y Peyot, del que ya hemos dicho al principio que se retiró muy jovencito, con 47 años uh -huh. en Endaya, eh, ¿Peyot, en qué acabó convirtiéndose? ¿En pirata? ¿En militar? Bueno, parece que pirata, solo pirata, no parece que no llegó a serlo nunca, y tampoco fue un militar, y eso que le ofrecieron cargos, cargos muy importantes, se los ofreció Napoleón, cosa bastante habitual, Porque, bueno, él había peleado para Napoleón, él había peleado antes por la República Francesa y aún antes por el Reino de Francia, entonces no es de extrañar que Napoleón le ofrezca un cargo. Además, él se retira en 1812 y, y bueno, esto se puede entender. Es un personaje con mucha fama, eh, bueno, pues que muy válido para su trabajo, entonces es natural que Napoleón le ofrezca un puesto en la Armada, pero lo que no es tan normal es que solo ofrezca también Wellington, que es precisamente el enemigo, el inglés, el cargo más importante, que le ofrezca un puesto en la Armada, en la Armada inglesa, cuando Pellota había estado 30 años peleando contra los ingleses es Yo creo que eso es una muestra evidente de, de su valía, de su no, valía en no, el mar. No deja de ser algo tremendamente curioso, ¿no? Sí. Al final suponemos que se decantaría por por Napoleón, o, mm, ¿o me equivoco? Pues no, no se decantó por ninguno, porque bueno para resistir hace falta más que fuerza, hace falta inteligencia, y él supo retirarse a tiempo, y además se retiró en 1812 cuando Napoleón estaba precisamente ganando en toda Europa, que lo habría tenido más fácil, ¿no? la tentación podía haber sido muy fácil, y no, no lo hizo, se retiró y no volvió... No volvió a atacar. Y bueno, así llegó a los 91 años. Uh -huh. Eh, sus propios enemigos creo, creo, que incluso le dejaron escapar en alguna ocasión lo cual demuestra eh, eh, la enorme personalidad de, de Peyote, ¿no? Sí, así es, ya decimos que si sí. el propio Wellington, que es un militar, entonces es un poco la oficialidad por decir así, del Estado inglés, del Estado británico si hasta él le ofrece un cargo bueno, eso nos da una idea de lo que era su valía pero es verdad que incluso en otras acciones, eh, bueno, más pequeñas en las que acabó preso bueno, pues consiguió escaparse, se bueno, acabó preso muchas veces, se escapó también otras muchas, eh, fue herido también bastantes veces, una vez casi pierde la pierna, pero acabó recuperándose, entre otras cosas, porque sus propios enemigos, bueno, eh, lo trataban con un respeto y una diferencia que, que bueno, ¿no?, que nos hace pensar que por encima de todas estas políticas que si Francia contra Inglaterra, ahora contra España, ahora un lío con este, ahora un lío con el otro, bueno, los hombres que están en el mar bastante difícil lo tienen y bueno, pues se ven obligados a tomar un bando o el otro según lo que hagan sus países, pero por encima de estas leyes oficiales o por debajo, hay otras leyes que son las leyes de los hombres del mar en las que se muestran un mutuo respeto y una mutua incluso admiración como en el caso de Pilot, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa y es que cuando estuvo preso, por ejemplo en, en Inglaterra, en Portsmouth, después de, de lo que hemos contado de aquel barco que venía del Perú y uh -huh. tal hemos dicho que había acabado preso y estaba herido y como estaba herido y el agua del mar respuena para cicatrizar las heridas, pues salía a pasear le dejaban salir a pasear hacia la playa, tomó contacto con unos marineros que eran contrabandistas, porque claro, también la diferencia entre pescador contrabandista pues según como viniera el año, ¿verdad? Se puso en contacto con ellos y entonces llegó una especie de trato, ellos lo llevaban a la costa francesa, que además está muy cerca, y a cambio cuando él volviera a salir al mar o sus amigos se acordarían del favor y tratarían bien a estos contrabandistas o a sus amigos uh -huh. es decir, que vemos que hay una especie de solidaridad entre los hombres de mar que, que está por encima o, o ya digo, o por debajo no pero que existe sobre estas leyes oficiales uh -huh. Xavier, nos decías antes que, que peyot fue capturado varias veces uh -huh. y que incluso llegó a perder una oreja, ¿no? ¿Cómo sí. fue esto? Bueno, pues en tantas batallas que hubo, pues contento puede estar o sea, que solo también, perdió una oreja. También es cierto, también, también es cierto. Estuvo sí. a punto de perder la pierna, los, los médicos se la querían cortar y él se resistió y al final acabó curándose. Pero uh -huh. bueno, podía haber muerto en muchas ocasiones. Eh, realmente cada vez que salían a la mar asumían en cierto modo el riesgo que corrían, ¿no? Se nos hace algo terrible decir, pero es verdad, ellos pues sabían que podían no volver nunca más a tierra. Hay otra anécdota que también muestra esta valía no solamente militar, que la tenía él muy importante, sino su valía humana, y es que en una de estas muchas batallas eh, mató a un capitán inglés. Y en vez de tirarlo, como vemos en las películas, a la, tirarlo a los tiburones, que muestra una falta de respeto con, con el cadáver, es decir, con la persona, que la ama todo, pues bueno, pues porque considera que su trabajo, como el otro le podía haber matado a él, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pero después de muerto, eh, cuando ya había ganado, dejó escapar a los bueno, escapar, sí, les dejó marchar, sin más, a los prisioneros en una barca y dejó que se llevaran el cadáver del capitán inglés con su bandera y ese, con estas cosas resultan tal vez un poco dicho así, un poco curioso, pero son unos detalles muy muy importantes, bueno, ¿no? porque demuestran un respeto. Sí, sí, un respeto que también se sentía hacia él. De hecho, ya nos contabas antes que incluso a él también le dejaron escapar en alguna ocasión, sí, ¿no? Sí, sí, porque de hecho, después de haber hecho esto, acabó preso otra vez y la viuda de este capitán le fue a dar las gracias. Es decir, no uh -huh. sólo no le guardaba rencor, porque, bueno, sabía que su marido podía morir en el mar, sino que le agradecía el detalle. Es pues eso, es, es un un mundo, bueno, muy interesante, ¿verdad?, el que está, además de todo este mundo oficial, que está cambiando, mucha guerra y tal, es todo muy terrible, pero parece mentira que dentro de esta este mundo tan terrible puede haber estos detalles. Mundo curioso y vida realmente curiosa la de este hombre uh -huh. que con, creo que decías, 13 años salió por primera vez a la mar. Sí, o 13 hay que años. decir también que, bueno, que él era, sí, ya vemos, una vida excepcional y muy curiosa, pero no era el único. Él no se dedicó a ser corsario, pues no sé, por una casualidad, se dedicó a corsario como otros muchísimos jóvenes de su edad de la costa laburdina uh -huh. si, sin más, y de hecho, él lo que pasa es que vivió muchos años y no os lo puedo contar otros muchos morirían en el camino alguno que otro incluso acabó luego de militar en el ejército francés con, con grandes cargos y tal uh -huh. eh, Murió con 91 años, uh -huh. eh, eh, se retiró con 47, eh, ¿se sabe qué es lo que hizo de, de, del 47 a 91 años? Sí, ¿o? pues se retiró se retiró a vivir bandalla, bien, ¿no? a vivir bien <risa> y eh, bueno, de hecho, Napoleón y Wellington le fue fueron a visitar a su casa, ¿Sí? es decir que, pues eso, tenía ya una fama y una valía reconocida desde de, de mucho antes, ¿eh? y bueno incluso hay algunos detalles de su polités de sus buenos modos, que incluso los demuestra en el mar, que es un mundo tan duro si los demuestra en el mar, estuvo a punto de morirse varias veces, claro, ya empezaba a ser muy mayor, y en una de estas, el cura fue a darle la extrema unción, y él bueno, después de haberle dado la extrema unción, cuentan que se levantó y le acompañó como no, al cura, es una persona <risa> importante, le acompañó hasta la puerta, ¿no? que menos que claro, el cura se quedó. En fin, la verdad es que después de haber pasado 30, 35 años en el mar, no nos extraña que fuera capaz de aguantar cualquier enfermedad, ¿no? Javier, eh, estamos pasando un rato muy agradable en tu compañía. Hoy la verdad es que nos has traído un personaje muy curioso, un personaje mm -hmm. de estos que, bueno, de los que gusta conocer muchísimas cosas, de las que seguramente nos habremos dejado muchas también en el tintero. Ah, sí, y muchas de estas que he contado, pues tal vez no son verdad de así, ¿no? Algunas estarán muy exageradas, otras estarán inventadas, pero pues igual son otras muchas más interesantes las que nos hemos perdido, porque... Mm -hmm. Bueno, hoy el protagonista, un corsario. Uh -huh. eh, ¿Habrá más o será difícil? Eh, corsarios había más, ya hemos comentado algunos con ellos, pero bueno, eh, preferimos la variedad y... ¿Y, ante, ¿Y ya adelantamos lo que vamos a tener la semana que viene o dejamos un poquito la intriga? Vamos a dejarlo porque es que, es que es el, no sé, hoy bueno, mismo que... hemos estado preparando algunos y bueno, es que Nos salen algunos tan jugosos que no sabemos a cuál hincarle el diente. Bueno, pues que, bueno. que nuestros oyentes estén muy pendientes porque el próximo sábado volvemos a charlar de nuevo con eh, Xavier Queregeta para que nos acerque otro protagonista del siglo XIX, otro de esos eh, personajes que vivieron en la época de Fumalacárregui. De dos formas, lo que también se ha convertido en habitual en este espacio de radio es eh, despedirlo con música y con una canción que tenga, bueno pues en la medida de lo posible, algo que ver con el personaje del que hemos estado hablando. Uh -huh. Y hoy también tenemos que ¿no? Sí, Velázquez untzia es un romance muy muy bonito, muy ingenuo, pero que incluso en su ingenuidad retrata muy bien la vida, la vida tan dura que era de los hombres de mar en, en la época de los barcos de vela. Es un romance además de, de Iparralde de, de la costa ...que cuenta, bueno, como estaban siete años en el mar... claro, se habían quedado sin nada que comer ni beber... ...se habían comido al gato y al perro... ...y cuando ya estaban por comerse al grumete... ...que se ofrecía él todo voluntarioso... ...bueno, el capitán, claro, no lo quería sacrificar... ...y lo mandaba una y otra vez al palo, a, al mástil... A, ...a queotear a ver si veía tierra o algún barco o algo... ...y por fin... En, en una de estas baja y ya todo contento le dice que sí que ha visto a Londres incluso le ha visto a la hermana del capitán cosiendo en la ventana <ríe> es un poco curioso cómo han llegado tan rápido verdad esta tierra pero la verdad es que estos casos bueno de, de barcos abandonados que se encuentran en medio de la mar porque toda la pobla, eh, toda la tripulación se ha muerto de hambre o de epidemias que eran muy corrientes porque la verdad es que el, bueno, la comida pues muchas veces se infectaba, estaba podrida, el agua también, hasta el aire quedaba infecto, eh, bueno, pues es que ya lo decimos era era muy duro incluso así, de natural, sin guerras, entonces uh -huh. en la época de Pellot es que es que era era excepcional. Luego ya en el 19 van a comentar, bueno, pues los barcos de vapor ya ya ya va a cambiar todo. El mar va a ser menos romántico, pero la verdad, mejor. Bueno, pues eh, para terminar, una canción que viene, como se suele decir en estos casos, que ni pintada para pues el sí, personaje del que hemos hablado. Es. Etienne Peyote y el próximo sábado un nuevo protagonista. Xavier, un abrazo. Igualmente. Ha sido un placer, como siempre. Viene. Hasta Te luego. Días.